Vamos a retomar la comunicación con Fernando. Fernando, ahora está está todo bien, ¿no? Ahora está todo bien, se cortó la comunicación. Se había sí, bueno, para en realidad era para invitar a, a la gente eh, a través de tu, de tu medio eh, a participar este 24 de junio, en el aniversario de nuestro pueblo, eh, de la carrera de Miguel, que es una carrera que nos ha otorgado la Secretaría de deporte de la provincia, Eh, que un día toda la provincia nos van a visitar corredores de todo, de todos puntos de, de la provincia de Buenos Aires eh, y bueno, comentarle a la gente que sigue abierta la inscripción en las distancias de 8 kilómetros y, y la caminata de 3 eh, kilómetros e incluso pueden eh, anotarse el mismo día cuando vengan a, a participar de la carrera hasta media hora antes de largar, estamos inscribiendo Eh, va a haber una remera para cada uno de los corredores, para, para todos aquellos que participen de ambas distancias, así que, bueno, eh, esperamos eh, a través de tu medio que, que la gente se, se entere y, y, bueno, y nos visite. La largada está programada para las 10 de la mañana y, y la idea es, bueno, más allá de, de una jornada, que sea una jornada de deporte, concientización, eh, a través de la figura de Miguel, bueno, en rara los 30.000 desaparecidos durante eh, la época del proceso. Claro, exactamente. Bueno, va a ser un día histórico, ¿no? Esta carrera internacional, ayer Roque Pérez va a marcar un antes y un después también, ¿no? Sí, Roque Pérez eh, siempre ha sido sede de, de, de carreras eh, de pedestres, de maratones, de eh, con con la gente amiga de de Adal, de la Asociación de, de Atletismo de Lobo, siempre nos han visitado con diferentes carreras, pero la verdad que esta carrera es especial, eh más allá de que bueno, como te dije, la la, la realizamos el día de del aniversario de Roque Pérez, eh sino por por por todo lo que tiene detrás esta carrera, eh, mucha historia, mucho mucha lucha por los derechos humanos y bueno, y mantener viva la, la memoria a, a través de Miguel Sánchez, eh, que fue un atleta desaparecido, eh, a través de él, bueno, mantenerlo con la memoria y, y no permitirnos como sociedad que, que, que estas cosas como, sucedan. ¿eh? Seguro. Fernando, también hay novedades en cuanto al tema futbolístico, ¿no? El fútbol local actual. Contanos. Sí, estamos en este momento estamos eh, desarrollando la etapa local de, de futbol, del fútbol de salón. Eh, y bueno, la verdad que hay un montón de chicos Estamos en el Club Sarmiento A quien agradecemos por, por haber seguido la, las instalaciones Como hacen todos los años eh, Estamos desarrollando la etapa local de, de la categoría menores y cadetes Y bueno, este fue el puntapié inicial de las etapas locales de, de cada una de las disciplinas acá en Roque Pérez Tenemos nueve, eh, nueve equipos eh, Hay cinco, cinco equipos de menores Y cuatro equipos de cadetes por el momento se está desarrollando todo con, con normalidad, eh, la verdad que hay un montón de chicos en el club, eh, y bueno, lleno lleno lleno de vida el club, punto. me gusta verlos, eh, si los clubes vacíos no no, no tienen razón de ver, claro, así que, claro. eh, bueno, sí, la hubo. verdad que estamos contentos. Buenísimo. Bueno, y el fin de semana hubo también ciclismo, a pesar de la lluvia, ¿no? Un ciclismo impresionante. ¿eh? Sí. ¿Qué día nos tocó? Me ha pasado eh, La verdad que largamos, parecía que iba a mejorar el tiempo y y se lo hago a llover y llovió durante toda la carrera. Pero bueno, los muchachos se la bancaron. Eh, Comentemos bueno a la gente que fue la la primera fecha del del campeonato eh, desafío, desafío Rural Bairro de Roque Pérez, sí. eh, que va a costar de tres fechas, eh que fue organizado por la Asociación de, de Ciclismo Local y... De, y auspiciado por la Dirección de deporte Municipal, eh, y bueno, la, la actividad estaba programada para arrancar 12 a 30 horas, y bueno, el, el tema de la lluvia, los ciclistas que llamaban, preguntando si llovía, si no llovía, si se hacía, bueno, se fue retrasando, largamos 12 y media de la mañana, y, y bueno, la verdad que todo se desarrolló con normalidad, a pesar de la lluvia, eh, tuvimos juegos de ciclistas, eh, la carrera fue cronometrada y fiscalizada por Infobiker, que es un, una empresa muy reconocida en el ciclismo, y bueno, la verdad que salió todo muy lindo, eh, muertos de frío, pero contento por, por por la jornada seguro, que realizamos. Seguro, y en el predio de las 33 hectáreas, que está muy lindo también. La verdad que sí, eh, sí, sí. El, el, el predio está muy lindo, el, la asociación de ciclismo marcó un trazado de, de 9 kilómetros, que... Eh, en parte eh, era sobre sobre las 33 hectáreas y después eh, salían a, a los campos linderos. Y bueno, la gente de los ciclistas quedaron muy contentos con el circuito, la verdad que les encantó. Eh, todos eh, decían lo mismo y bueno, esperemos que para la próxima nos acompañe el tiempo. Y sin duda que vamos a, a tener el doble de ciclistas porque ya te digo, la ciclo la gran mayoría se tiró para atrás, o sea, no quiso venir por, claro. porque estaba lloviendo en la ruta, sí. no se animaban a hacer la ruta y y bueno, nos nos aguó un poco la fiesta, digamos. Me imagino. Pero bueno, el, el ganador de la general fue eh Mauricio Prato, un, un ciclista de, de la localidad de Alberti y uno nos han visitado de todos lados, nos han visitado de, de, de Gran Buenos Aires, gente Capitán Sarmiento, de la Larriestra, de Lobo, Saladillo, eh, General Vear, Las Flores, La Plata, Pila, eh, bueno, ahora en este momento no me acuerdo más eh, ciudades, pero la verdad que nos han visitado de todos lados, más se quita de Roque Pérez, obvio. Seguro, seguro. Fernando, muchísimas gracias por este contacto y, bueno, feliz aniversario el domingo, obviamente, ¿no? Bueno, muchas gracias y déjame reiterar la invitación. <coughs> eh, a todos los, los atletas de Saladice y de, y de la región eh, a participar de la carrera de nivel este 24 de junio eh, la largada es a las 10 horas eh, la inscripción es gratuita y bueno, hay remeras para remeras que nos, nos manda la Secretaría de Deporte de la provincia eh, remeras para todos los inscritos, para todos los participantes y bueno, a pasar una jornada de, de festejos con el aniversario y bueno de deporte y de conciencia Seguro, seguro, felicidades eh Hasta la próxima Bueno, gracias Carlos y bueno un saludo para todos Gracias, igualmente, hasta luego chau, chau. Ahí estábamos con Fernando Director de Deportes de, de la Municipalidad de Roque Pérez Con este gran evento Internacional que se viene, que es La Carrera de Miguel Mientras tanto nos quedamos con música aquí en la 106 Llega Sergio Dalma Y qué te pido, no te pido La Luna, no